Aquí no hablamos desde el poder, hablamos desde el pueblo. Hablamos quienes nunca fuimos invitados a la mesa, pero que siempre pagamos la cuenta. No venimos a prometer cargos ni campañas, venimos a decir lo que se vive, lo que se calla y lo que incomoda. Porque tal vez nunca seremos presidentes, pero tenemos memoria, tenemos voz y tenemos derecho a cuestionar. este programa vamos a adentrarnos en el Chicago de los años 50, un momento clave en el que el blues eléctrico terminó de tomar forma gracias al impulso de sellos fundamentales como Chess, BJ o Cobra Records. A partir de ese contexto, hoy comenzamos un recorrido que nos permitirá entender cómo ese sonido urbano amplificado y profundamente arraigado en el delta del Mississippi acabaría influyendo en buena parte de la música popular del siglo XX. Además, el programa se completa con nuestras secciones habituales, ZZ Añaki nos pone en marcha con Northern Train, Beñat Zinkunegi repasa clásicos y rarezas jamaicanas en su sección Rock Steady Ready Go, Funk Totti trae Groove y Ritmo 98% Funk, nuestro profesor Carlos conecta estilos y épocas en su sección Soul Connection, Y la última sección con la que vamos a contar, Archives Costa Habitarte y su hora 45, espacio dedicado al formato favorito de Archives, el single y a la escucha atenta también, como no, de sus comentarios. Radio Topo, Radio Gallinar, Gallinera, Eirola y Ratia, oyentes también de Cales Cales Soul en la 100.0 de la FM de Sin Chilic y Ratia y en nuestros medios de Facebook, sinchilic.net y ovejasnegrax.com sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado a la difusión de los mejores sonidos negros, souleros, bluseros, franqueros y jamaiquinos. Esto es Cales Cales Soul. Durante la década de los 50, el blues de Chicago experimentó un notable auge y consolidó las características que hoy lo definen. El uso de secciones rítmicas amplificadas, la prominencia de los solos de guitarra y armónica y la referencia constante a los estilos interpretativos y vocales del Delta del Mississippi. Paralelamente, la grabación de blues se fortaleció con la aparición de nuevos sellos discográficos como Chess, BJ y Cobra, que contrataron y produjeron a, una gran, a un gran número de artistas. Si bien Chess se convirtió en el sello más influyente del periodo, BJ y Cobra desempeñaron un papel fundamental en la diversificación y, y expansión del blues eléctrico de Chicago, razón por la cual dedicaremos a ambos sellos un espacio específico en este programa. Y en el siguiente. ¡Vamos! You bet you not Oh, Fox on and hop Let's do the try Ha, ha, ha, ha, ha. What you say? And dance Take a dance Hold and try Now here's We'll be waiting on you, boy, just outside that door. wrap your hands and they'll say you just swing. Don't be ashamed. Be up. We'll be waiting on your boo, just outside that door. Clap your hand, and he'll swing. You'll just swing. Don't be ashamed. Be a man, oh, only then. Box top. Let's rock, don't let it stop. You better not. Oh, box top. You're going the drop. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Eh, como hemos comentado nuestra introducción, eh, vamos a hacer un repaso a la historia y aparte de la discografía de los dos sellos más importantes en Chicago, en la escena del Blues y el Ritman Blues, si dejamos aparte a la discográfica de los hermanos Ches. En el programa de hoy vamos a prestar especial atención al sello Cobra Records. Cobra Records Bienvenidos a Northern Train, la sección de la escena que se negó a morir. Ponte los zapatos y a bailar, aquí, el Northern Train, en Cales, Cales, Soul. Gabón, Alllighters. Gabón, ZZ. Bueno, pues, ¿me has pedido para hoy tres temas? Sí, hoy os temas, he estado... ¿no, no hemos comentado antes, hoy os he pedido un esfuerzo extra aquí a cada uno de nuestros colaboradores A los babies A los babies, mira por cierto aquí está Beñat Y además está en el lugar del comandante Baranda Porque precisamente nuestro comandante hoy no está Hoy es el cumpleaños de su señora de Mamen Que por cierto al cual mandamos un musu grande Porque hoy es su cumpleaños Y nos pidió permiso al programa A ver si podía estar con su compañera sentimental, Para... amiga... Dio permiso para hacer cale de cale scale. Para hacer cale de cale Soul. Y y por eso... Joder, no sé, que me enrolla, no sé qué sí, iba Sí, no, decir. que hoy traía tres en vez de dos. Ah, bueno, sí, joder. Es que me he empezado a enrolla con felicitaciones. En eso, que hoy en vez de dos temas, a ZZ le he pedido que nos traiga sí. otro tema más. Y a Beñat, nuestro amigo Beñat, que está aquí a mi derecha, eh, también le he pedido, por favor, que nos traiga otro tema más. Y así un poco ocupamos... El Espacio de, el comandante. del Comandante, que es, como bien sabéis todos, tiene su sección, que es Remember, del que repasamos diferentes discos clásicos de la época dorada del sol y el Ritman Blues. Ah, y a nuestro Nobel Fantotico ah, también ah, le he dicho, venga, un poquito más de trabajo y en vez de un tema nos va a tener dos. Así rellenamos el programa. Pues eso, y dicho me esto, pedido tres temas, he escogido tres, y me he dado cuenta después, así o sin querer, que me ha salido una sección de Norden Motownero. Todo Motown. Eh, casualidad. bienvenida sea. Y ha sido casualidad también que la camiseta de hoy es de Motown. Lo <risa> Todo Motown. Sí, todo Motown. Estoy todo sin querer, así que bueno. Bueno, vamos a empezar con Smokey Robinson y los Miracles y una canción, "A Lot of Shaking in My Heart", que no es uno de sus mayores éxitos pero fue publicada en TANLA en el año 66. Fue uno de los dos únicos sencillos que el grupo lanzó ese año y de hecho rompieron la racha de éxitos de top 20 que llevaban, aunque alcanzó un puesto 46 en las listas pop que no está nada mal. Esto se puede deber a que tras un gran año en el 1965, en el 66 se tomaron un descanso de las giras y por tanto también a, a la falta de promoción de la canción quizás por eso también con el paso de los años se, se le ha dado más valor a este tema tanto en el orden como en muchos álbumes y recopilatorios de grandes éxitos de los Miracles la canción escrita y producida por Frank Wilson el cantante y productor también de Do I Love You, mítica canción Norden eh, presenta una interacción vocal animada entre Smokey y los otros Miracles eh, Bobby, Ronnie, Pete y Claudette acompañados de la vibrante sección rítmica de vientos de los Funk Brothers. El siguiente tema, eh, bueno, he escogido uno de J.J. Vance, artista del que hace poco le dediqué una sección. Eh, a este tema se le conoce con dos títulos diferentes. Eh, uno es Show Me The Way y el otro Ain't The Truth. Y es que esta canción escrita por J.J. Vance la grabó él mismo por primera vez en el 67, pero no se la publicaron en su lugar. Eh, show me the way fue publicada el 31 octubre del 67 por marta rips y las bandelas originalmente barnes la llamó ain't in the truth pero las bandelas la publicaron como show me the way como os he dicho y de manera oficial eh, publicada por motown la versión de barnes no vería la luz hasta el 2016 en un set de singles de rarezas de motown en el volumen 3 Eh, si, si alguien me lo quiere regalar Papa Saul pues Nada, a punto Lo he mirando antes en esto Y uff ¿Qué? ¿Caro? Eh, sí. Entre 100-200 euros nada, eso nada Por dinero va a ser Piensa que es bibliografía para luego traer Vale, vale, vale Bueno, vamos a escuchar nosotros La versión de Barnes que Dale, que añadí ahí He escogido una canción que para mí es una auténtica bomba del estilo orden eh, Standing in the Shadows of Love fue un éxito del grupo Motown Los tops en el año 66. Escrita y producida por el equipo principal de producción de Motown, Holland Dossier Holland, la canción es uno de los temas más conocidos de la década de los 60 de Motown. Y es que tras el exitoso número uno de Reach Out I'll Be There, este tema consiguió un puesto número 2 en las listas de soul y un número 6 en las listas pop, en la, en las listas billboard. En el Reino Unido también alcanzaría el puesto número 6. Pero bueno, a pesar del éxito, nadie se libra de algunas críticas, de los peros o de las punkoyejas. <risa> <risa> y es que a esta canción le cayeron dos. Según el crítico Peter Benjaminson, este tema es una versión reelaborada de Standing at the Crossroad of Love, una canción de The Supremes del año 63, y también se dijo que tiene un arreglo musical muy similar a su otro éxito Reach Out Ilder. Eh y sí, esto último lo vamos a comprobar ahora si tenemos en la cabeza el Reach Out en mente. Eh, aunque no por ello deja de ser un temazo y una auténtica bomba en orden, así que dale cañerilla y. Matt. So don't you really stand? Bueno, pues vamos a... ...después de este paréntesis excelente... ...a cargo de nuestro compañero ZZ Ñaki... ...con su sección Northern Train... ...tres buenísimos temas Motown... Sí, tres, tres bombas Motown... Tres bombas... Eh, ...esperemos que nuestros oyentes hayan disfrutado... ...como lo hemos hecho aquí... Eh, ...por cierto, quiero hacer una, un pequeño inciso... Eh, ...hablando del título es... ...Standing in of Love... Of love. ¿Sí? Eh, ...hay un documental... ...buenísimo que habla sobre, un poco sobre los Funk Brothers. Uh -huh. Bueno, de hecho entrevistan a algunos de ellos. Es un documental, de, no sé, yo creo que ya tendrá unos 20 años, menos igual, ¿eh? seguramente menos. Pero que se titula Standing in the South of Love. Motown. Ah. Coge un poco sí. parte del título. Y es un documental muy muy chulo. Eh, bueno, entrevistan a varios de los Funk Brothers, hablan de cómo surgieron, de cómo se los fueron recogidos. Eh, ...reclutando, ¿no?, para la compañía discográfica Motown... ¿Só so que bueno, lo reclutaban por Garitos y así que se iban...? Pues según cuenta la, la historia, pues parece que fue Barry Gordy... ...con algunos co colaboradores, pues fueron de Garito en Garito... ...y, y fueron fijándose en los mejores artistas... ...bueno, intérpretes de jazz... ...y los fueron reclutando y los llevaron a los estudios... Mm -hmm. ...y bueno, empezaron a grabar... ...bueno, pero es interesante documental... ...si lo podéis conseguir... Ahí está, Standing in the Shadows of Motown. Tomamos, Motown. Vale, venga, vamos a seguir con la historia de, de este sello al que estamos dedicando especial atención, sello de Chicago Cobra Records, eh, que durante su corta estancia de existencia, perdón desde el 56 al año 59, contó con una de las formaciones más sólidas de artistas de rhythm blues y blues. Fue Cobra Records el que publicó las primeras grabaciones de tres leyendas de la guitarra como eran Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam. Cobra Records fue fundada por Eli Toscano y operaba desde su tienda a Vitelevision and Records Sales, ubicada en el 2854 de la avenida Roosevelt en Chicago. But she's in this world somewhere Screaming and crying Crying the whole night long Screaming and crying Crying the whole night long Yes, I love my baby And I want my baby home Baby, please come. Cobra no fue en realidad el primer sello de Eli Toscano. Antes de fundarlo, se asoció con Joe Brown para crear Apco, un sello pequeño y efímero, pero muy activo, que funcionó únicamente entre febrero y agosto del 56. Eh, Apco era propiedad conjunta de Brown, fundador de Job Records, y de Toscano, responsable de Avis AB, One Stop y operaba desde las instalaciones de este último en Roosevelt Road, mientras Lone Music se encargaba de la publicación. Todas las grabaciones se realizaron en los estudios Universal, lo que garantizó una notable calidad sonora. En sus primeras sesiones, compuso mostró una clara diversidad estilística combinando blues y jazz. Grabó tanto al veterano Herbie Steinham como a intérpretes casi desconocidos que usó el que usó el seudónimo de Herbie Joe Y en marzo de 1956 produjo una sesión de jazz liderada por el baterista Alan Williams bajo, bajo el nombre de Son Sago, con la participación del saxofonista tenor Lucius Washington. En las eh, sesiones siguientes, Apco Records siguió explorando distintos estilos. freddy Hall grabó dos cortes de hard rock con los Ace, quienes eh, luego realizaron su propia sesión con Luis Mayers en la armónica. En mayo, el sello registró al grupo de Dubois Ripped Chords, antes conocidos como los Knights of rain y al bluesman Morris peyoe probablemente acompañado por Wayne Bennett en la guitarra. La última sesión oficial, en junio, volvió a contar con Arby Steedham, con Wayne Bennett y la armónica doble pista de Walter Horton. Aunque Joey Brown intentó reeditar un sencillo antiguo de Floyd Jones, la iniciativa fue retirada y reemplazada por un lanzamiento de Freddie Hall. El 11 de julio, eh, Apco Records aún grabó a cuatro artistas, incluido Otis Rush, pero en agosto del 56 el sello se disolvió. Poco después, Eli Toscano fundó Cobra Records, con Howard Bethno y publicó parte del material de aquel 11 de julio, mientras Joy Brown regresaba a Job. En total, Apco produjo solo 9 lanzamientos, pero casi todos destacan por su calidad y su importancia en el Chicago de mediados de los 50. Lord, she just can't have it, she walks down the street and stops the whole during traffic, got the kind of kiss you know she can never miss, the kind of love she's putting down, you know I just can't resist, I said, mm-hmm, can't say I met my baby in a little town at a small cafe, she told me that she loved me walking, right on the The way, talks, the way she walks, the way she walked the flirt, she's all on her bones. I said, mm -hmm. this beat? You can look at my baby, cause we all know she's fine. I won't bother yours, and those you bother mine. Make myself plain and leave no doubt. Gonna take a knee to business, so I don't want to help him out. And he'll say, mm I'm out. <laughs> NETO NETO NETO NETO NETO NETO NETO NETO NETO NETO Resta gaitezen, eska eta errigia batu zituen erritmoaren historian barrena bida jatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock, steady, go. Bueno, y aquí cuando suena esta maravillosa melodía, significa que tenemos aquí a el señor Cinkunegui, Benyat, espera, perdón, ¿cómo era...? No, ya... Benny era, Steady, ¿eh? Benny eh. Steady, te habíamos, sí, te había bautizado aquí el... El colega ZZ, el colega ZZ, ZZ. Eh. el colega ZZ Que habrá que ponerle otro apodo así del, El Colocamotes sí, sí. Nacen de mí muchos Obispo, Pero digamos eso, o... El obispo, el que bautiza a cada uno de los que van pasando aquí sí. por la Sinchilic sí, bueno. El obispo bueno. eh, Pues eso que eh, La melodía da entrada a la sección Rock Steady Ready Go Y hoy venimos con Lord Tamano ánamos, perdona, perdona. Eh, su nombre original es Joseph Abraham Gordon. Eh, yo lo conocí en el local que teníamos en, en la cuadrilla por un amigo. Perdona, y... ¿a él? A él no. <risa> <risa> a él, ya no, te él, hubiese no. gustado. <risa> y, tanto, y tanto y tanto. Pero este Pero, viene... su música. Eh, llegó hasta los hasta el 2016 creo que cuando murió en Canadá. Mhm. Uh -huh. En una, teniendo una, una tienda de discos que, que era, digamos, su hobby digamos pero viene de, de una generación anterior nació en el 34 en Kingston eh, pertenece a la primera generación de músicos jamaicanos profesionales eh, formados antes de la independencia jamaicana eh, que, cuando la música popular eh, estaba profundamente eh, influenciada por el mento y el calypso ¿no? eh, digamos que llegó bien trabajado a lo que es la época ska, rock, steady y reggae Y como casi todos los artistas y debido a la brevedad de la de los años en los que florecieron estos temas, estos eh, tipos de música, pues le dio a todo también, ¿no? Eh, Trabajó con Los Grandes, con Studio One y con Treasury Island también. Y hoy os traigo tres temas. Eh, pues bueno, hemos estado discutiendo si he intentado... Eh, a ver si me aprobaban el, eh, La mezcla de funk eh, que, que puede notarse Quizás en, en el tercero Pero bueno, eh, os traigo uno Que es eh, totalmente ska digamos, Es del año 65 El primero eh, I'm in the mood for love Y bueno, pues vamos a escucharlo Antes de, de nada Espero que lo disfrutéis I'm mean the mood for love eh, De Lord Tamanon Take pero es una versión eh, ska de un tema jazz del año 35 de jimmy mackhoek y de los de fields a ver si le puede servir al doctor y vamos a ir con el segundo que se llama came down eh, también ten tenemos aquí dudas de en qué año se grabaron pero está en concreto eh, ganó el premio Song, el del festival Song Contest de Jamaica en el año 65 y es como habla de los altibajos de la vida y en un tono de aceptación, de, no es el Don't Worry Be Happy, pero pero sí tiene un tono así de, de hay que aceptar la mierda que nos viene encima y seguir para adelante. Eh, poco más, Came Down de Lord Tamamo Tama, 1965. I'm I fire from I'm right No, there's a time for you There's a time for me Leave the man business And we will agree Shut up your mouth And come down A fire pump some bright To be, or not to be, that is the question, and you must answer me, yes we must all try to live as one, so if you can give an helping hand, just come down, and fire from Bueno, pues venimos, llegamos al tercer tema eh, Se llama Keep on Moving eh, He encontrado dos o tres grupos eh, El más conocido, eh, The Wilders y Bob Marley Quienes tienen canciones con el mismo título Pero no tienen, no tienen ninguna... Ni, no está relacionado No está relacionado, en, exclusivamente solo en el título eh, En este caso es un tema que habla de una... Relación en la que la mujer se le escapa, digamos, al hombre Y, y poco más Un tema más del año 70 de, de, de Studio One Y vosotros nos diréis si tiene algo de funk o no Keep on moving De Lord Tanamo You're Let's boogie, all night long. Let's do the rock and boogie, all night long. Hey, early in the Bye. morning on I love to pop on my finger. I love to chitter-bop. I love to dance with a name. I love to cut around. arte encuentra joyas que merecen girar a 45 revoluciones bienvenidos a la hora 45 Bueno, pues entramos ya ahora con Arcades Cortavitarte en su sección, la hora 45. Lo tenemos ya, la semana pasada estuvo con nosotros aquí en el estudio de Cintli Quiratia, ahora lo tenemos al otro lado del teléfono. Gabón Arcades, ¿qué tal? Oh, muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues bien, aquí. Sí, me hace señas de que se oye bien <ríe> a la primera. Pues bien, bien aquí estamos. Hoy le estamos dando, eh, no sé, estamos dándole un poco un poco ¿no? bastante al blues de Chicago. Anda. ¿Qué te parece? <risa> y, y pues muy bien. O y sea, todo y así. todo a cuenta de la conversación que tuvimos eh, la semana pasada eh, fuera sí. del micrófono, hablando de, la, de Chicago, de la Chess, de BJ... Bueno, digo, va, pues vamos a darle un poco... Estamos hablando del sello Cobra Records. ¿Te sonará, no? Claro, claro, claro. sí, sí. Bueno, pues estamos la, un poco hablando... Que... ¿Eh? ¿Perdón? Que era, que era medio de Willie Dixon, ¿no? Si no recuerdo mal. No. Nada, sí, ahí eh, estuvo ahí en Cobra Records antes de pasar a la Chess, ya cuando desapareció Cobra, ya uh -huh. con Buddy Guy, con Otis Rush, pues se fueron, cuando cerraba no, aquel sé. sello, se fueron a la Chess. Pero sí, sí, ahí fue un poco uno de los, uno de los productores del sello. Eso, Dixon. Yo, creo, que fue, creo que llegó a pedir un préstamo para, para abrir el sello tuvo algún problema con la mafia no sé si habréis contado algo de eso pero bueno, eh, ahí pero Willy Dixon o el que fundó Eli Toscano. Eh, pues no sé, no sé. Eh, pues Eli Toscano probablemente sí. No hemos, no hemos llegado, nos, estamos haciendo un poquito de spoiler, pero sí que eso es. Ah. Sí, sí, bueno, vale, vale. pero bueno, sí, no, eh, los tiros van por ahí. Eh, creo sí. que el crédito lo pidió a la, a la, a la mafia, o sea sí, que es, tuvo eh. algunos problemillas, pero bueno, sí, ya, ya estamos ahí. cerca te llegará ese. La punto. verdad que hay hay muy buenos discos ahí de, joder, es, de Magic Sound también de, Magic Sound, sí, Betty. Betty. mira, se movía con eso, es Magic Sound. Eh, me Be empezó, eh. ya hemos escuchado algún tema de Betieveret, o sea Sí, que... lo hay, hay un par de temas de Harold Burrows también, también que También También está muy conocido en, en el rollo mod y tal. Sí. Que... También está por ahí, también está... Creo que todavía no lo hemos llegado a pinchar, pero no falta mucho para escuchar a... a que es muy, muy, buen, muy buen tema, Corra Record, la verdad, muy buen tema. Pues nada, y la semana que viene, de adelanto, hablaremos de, del sello que estaba en el misma en misma calle que en la Chess, BJ Records. Ah, BJ Records, o sea que... el, el sello que no conocía el día turístico. <ríe> es el mismo, pues nosotros, bueno, sí. yo creo que es un sello muy conocido, yo creo... Pero bueno, a los que no lo conozcan lo, lo daremos a conocer La semana que Eso viene es. Pues Eso. nada, te tenemos aquí para que nos Ya sabes, como siempre, para que nos cuentes Un poco tus pensamientos Y esa relación que haces entre tema y tema Y... Pues pues mira, como nos estuvimos hablando la semana pasada De blues y tal, estaba a punto También de irme por ahí Porque he estado mirando cosas de Digo, ¿qué hago? Llevo temas de blues En Mississippi y tal, pero bueno tío? Al final he pensado que no porque ya lo dejaremos para más adelante. O sea, que casi, casi y coincidimos. Por... Sí, sí, eso es. Menos, menos más, que no me he por ahí. Bueno, oye, y... pues tampoco hubiese estado bueno, mal, habré, pero bueno. Habría completado, eso es. Bueno. Y, pero también me ha pasado últimamente que llevo hablando bastantes días con la gente sobre el tema de de DJs en el mundo del soul, el rhythm blues, del uh -huh. blues, de la música reggae jamaitana, está tal. Eh, DJs, coleccionistas y amantes de la música. Uh -huh. Que que que creo que son tre tres vertientes, claro, yo tengo estas conversaciones con muchos amigos Además, es un me, es, un me, es un melón que la verdad que es un poco denso para abrirlo así por teléfono en, en un miércoles cualquiera pues ya sabes que... te, yo te he hecho hecho la cañita y aquí estamos sí. abiertos a de car sí. una ahorita a ese tema ya que pases sí. por aquí podemos abri, es que... abrir ese melón un poco porque es un tema yo creo que es un tema muy interesante es el de los djs coleccionistas y claro y que puede dar mucho juego Es que tiene mucho juego, porque empezamos a hablar de... Se puede hablar del tema de la, de las repros, de las copias ilegales, de si, si está bien pintar activos digitales, o, por, o es mejor pinchar con copias ilegales de vinilo o tal y cual. Sí. Yo, tengo, yo tengo mi opinión personal. que No sé si quiero abrir ahora, porque claro... Bueno, si ya... pues mira, yo... Ya lo hablaremos, fuera de micrófono eh, hablaremos, pero es un, no, en serio, te digo, es un tema muy interesante, además, que sí. hay muchas cosas que no conocemos y yo creo que tú nos puedes aportar ahí muchos datos, muchos conocimientos. Para, para, para resumirlo mucho, yo tengo la, el pensamiento de que, bueno, que al final, si, si a alguien le gusta la música… Eh, da igual el formato, da igual si es un, un disco original, si no es sí. Lo que pasa es que yo yo personalmente soy coleccionista, a mí se me gusta, claro. y ya sabéis, además por lo que vengo a hablar aquí, soy coleccionista de sí. cómics, de, de videojuegos, de películas y también de discos, por supuesto. Claro. Entonces a mí a mí lo que me gusta aparte de la música, que soy muy entusiasta de la música, es el, el coleccionar discos. O pues a mí a mi colecciona discos répro Eh, religiones ilegales, etcétera, pues no, no, es, no es una cosa que me guste. Lo respeto, ya. me parece bien los que lo hacen, pero creo que cuando la gente va a poner música en los bares pues puede tener el mismo valor un archivo digital, un CD, sí. un MP3. Sí, lo que, pasa, lo que musical... pasa es que una cosa es conseguir, no por lo que sea, claro, ha caído en tus manos claro. una copia ilegal, una cosa igual es esa no y otra cosa es dedicarse a la colección de... Claro. ¿no? De, Entonces, del de, el, la colección de lo de pirateo, vamos, al final. Sí, eh es. pero bueno, eso es un tema que es el tema ha llevado a elegir los temas de hoy por lo que te voy a decir ahora, sí. pero que sería un tema que eso lo que hemos dicho tener bueno, para una hora, para dos horas, bueno. Bueno, bueno, hay hay que hay que da. Vamos, pero ya hablaremos. Es, eso es, pero tenemos la, la suerte eh, a día de hoy de que, bueno, pues por por cómo avanza el mundo, podemos escuchar un montón de canciones que de otra manera serían imposibles de escuchar, pues las que hemos en MP3, los uh -huh. recopilatorios en CD, hay un montón de maneras de escuchar la música. Y yo, pues, estos días conversando sobre estos temas, las discusiones, los pensamientos de uno, los de otros otro, me estaba acordando de temas que conozco, que me encantan, por recopilatorios, porque te los has bajado en su día en MP3 o lo que sea, pero que sé que jamás voy a conseguir el, el una, disco. Una original. copia. <risa> Eso es. Que es una cosa que dices, bueno, realmente puedo disfrutar de la música, la copia original nunca la voy a tener, pero bueno, ahí está el, el legado de, del tema y, y bueno, pues, pues se puede disfrutar de otra manera también. Sí, porque o al final... Porque si, no le importe coleccionar, puede disfrutar de la música perfectamente. Sí, porque si no... Si fuéramos tan cerrados, cerrados, cerrados, mmm, al final no disfrutaríamos de la... No claro, sé, de, esos, de, esos, claro. de esas canciones ahí que están ahí eso es. archivadas eso es. o, o o poco accesibles, ¿no? Sí, luego, luego estaría otro tema de conversación de por qué han llegado esas canciones a nuestros días, que gracias a los correcionistas, patatín, patatán, pero bueno, bueno, eso ya lo dejamos por más adelante. bueno pues, Entonces, pues pensando en dos temas que yo... Cuando empezaba a escuchar Soul y Batman Blues y, y tal, pues me gustaba un bobollón. Y, y bueno, no sé que llegó un milagro y y que un día nos pues encuentro en un mercadillo por por cuatro duros, que no creo, pues he decidido elegir dos canciones de esas para escucharlas hoy. Vale. Y, y que bueno, pues podemos disfrutar un poquito de, es. de, del artista y de su música, más allá de la pieza, del coleccionismo. Y de lo que o vale. Más allá de fetiche o de que cada uno llame como quiera. Vale, pues el primer tema que has elegido, Arcade. El primer tema es de Junior McCance, que era un cantante de Cincinnati, de Ohio del sello King Records, que bueno, que tuvo muy mala suerte, el pobrecillo, de, ficharon para King Records, fue de la mano de Charles Spurling, que es otro mítico del de, Soul Underground de, de King Records, uh -huh. supongo que F Fantotis está por ahí, le encantará el tema, porque claro, King Records, el fan, Fantotis el, el, el, <risas> el fan, King, Federal, de Brown, tal. Eh, Charles Spurling, que es el compositor de la canción que vamos a escuchar, tuvo muchas movidas con Jace Brown. Ya podéis buscarle información si queréis. Llegó a tener peleas de puñetazos. Qué, y... raro, qué raro, ¿no? no <ríe> sí, sí, sí, eso es. <risa> eso es. Y bueno, pues Junior McCance eh, llegó la canción de Charles Spurling por su voz. Porque ya, como ahora escucharemos, pues tenía una voz muy aguda. La primera vez que lo escuchó en un club pensaba que era una mujer la que estaba cantando. Ah. Y cuando se giró vio que coño, que era un chico joven. Y le llamó muchísimo la atención en la capacidad que tenía para el falsete. O el uh -huh. falseto, como, como, como se diga. <ríe> no sé si el, es el término falsete, falseto o lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, eh, fueron de la mano a, a King Records y llegaron a grabar Charles Spurling como con, compositor y y eh, Junior McCance como cantante, pues dos, dos, dos singles. Uh -huh. eh, pues... Murió muy joven, murió a los 25 años, le dio tiempo a estos dos singles y... Y, que claro, lo que pasa con estos artistas que son tan poco conocidos, aparte de que los chicos son carísimos, lo que pasa es que no hay muy poca información sobre ellos. Claro, y claro grabar tampoco sitios, pues es, que es lo que en ocurre. En algunos sitios dicen que, y con el dinero vegano con King Record, se compró una moto y tuvo un accidente con la moto y falleció. Y en otros dicen que bueno pues que fue un cáncer que tenía, a pesar de ser muy joven, y que murió de eso. pues bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que murió con 25 años mejor y que el segundo joven. single que grabo con King Records en el año 67 es este for your new love pues nada pues si te parece escuchamos y luego atacamos el segundo single el segundo tema muy bien venga muy bien Acabamos acabamos de escuchar a Junior Macanz y si su tema Try Me For Your eh, New Love. Me estaba quedando, me estaba comiendo el nif. Sí. Eh, pues atacamos ya, vamos con el segundo tema que has elegido, un poco sí, en la misma sí. onda, ¿no? oh. De lo que estábamos hablando anteriormente. Oh. Como curiosidad ya Muy por el bien. tema mmm, totalmente obsceno, la última venta que he visto del single ah. llegaba casi a los 6, a los 6000 euros. No es, mira, <risa> estaba pensando, claro, para pues que estoy aquí en, en buscar esa información, pero mira, me, me la me la confirmas sí. tú 6000 €? Sí, unos 6000, sí más o menos. Unos 6000 pues... este single que acabamos de escuchar. Sí. A ver, bueno. hay, que, hay que tener en cuenta que son... O sea, los discos llegan estos precios, hay muy pocos conocidos en el mundo, pues igual ahora 10 copias, 15, 20, como mucho. Entonces tampoco es algo que se esté vendiendo todos los fines de semana o todas las semanas. Ya. Eh, no sé hasta qué punto es fiable que se haya vendido por ese precio para marcar un precio real, porque igual mañana se vende y, y la demanda es mucho mayor o mucho menor, claro. Pero bueno, tan, tan pero únicas, para, para, pues, para hacernos ver. una idea sí, de lo que... <risa> Bueno, ¿alguien tiene 6.000 euros por ahí? ¿Alguien tiene 6.000 euros? Nada, no saben por aludidos, o no les ha ahora, gustado. Ahora, <ríe> ahora, no? ahora podemos ir a, a por uno que es una ganga, que se queda en 2.500. Este el que vamos a escuchar ahora. Sí, eso es. Bueno, pues nada, explícanos, mira, vas a hacer un poco de vendedor del single, bueno, pues, a ver qué, eso, qué nos ofreces. Eh, eh, Es otro tema que siempre me ha gustado mogollón, que tiene la particularidad de que es un grupo blanco de de Nueva Orleans, de Luisiana. Uh -huh. eh, bueno, supongo que ya habéis hablado alguna vez en el programa del del Blue Eye Soul en Estados Unidos. El, sí, sí, el sí alguna hecho con, vez loco, decíamos, ya hemos pinchado algunos sí, algunos artistas de esa. Eso es, pues este era un grupo que se llamaba The Jokers, que bueno, pues sacaron, creo que fueron en total unos tres singles más o menos, empezaron a finales de los años 50, bueno, pues un típico grupo un poco de garaje blanco que tenía muchas influencias de, de soul, uh -huh. que hacían música pues en, en el entorno, ¿no? En, en la zona de Nueva Orleans, de Luisiana, etcétera. Uh -huh. Y en el si no recuerdo mal, creo que es el 66, 67, sacaron este single en un sello llamado Scofield, que bueno, pues que encima con el título pues lo dice todo, porque se llama Soul Sound. Y es, pues, me ha parecido una maravilla porque, claro, escuchas el tema y te escoño. Hay unos blancos así, intentando hacer el show de Motown, de ti patatín, patatán, pero que lo hacen muy bien. Es un tema que siempre me ha gustado mucho pues, y que, pues, el disco jamás lo podré tener. Pues, bueno, pues otro... ¿Lo has vendido muy bien, Arcade? Sí. 2.500 euros más o menos eh, <risa> y la gente que no pueda pues mira que de momento se tiene que conformar por, con escucharlo a través de Sin Chilic y Ratia es. Vale, pues nada nos despedimos y hasta la semana que viene Arcaich, queda también en el, en el ¿no? un poco para preparar eso que hemos estado hablando un poco alguna es. podemos hacer algo con el tema ese, el melón ese que sí. dices tú que hay que abrir para hablar Sobre el coleccionismo, sobre los precios, etcétera yo, yo creo que puede ser un tema divertido. Nos, pues, podemos reír, nos podemos sorprender mucho, nos podemos reír mucho también. pues nada. Y si, si lo hacemos con un tono jocoso y de divertimento, pues está muy bien. Pues va, genial. Pues hay ahí, ahí queda el debate abierto y ya lo iremos desarrollando. De aquí a final de temporada algo vamos a hacer. Eso es. Vale, Arcaich, pues nada, como siempre, súper agradecido de tu colaboración con el programa, con Cales, Calesol, y te emplazamos ya a la semana que viene. Muy bien. Venga, Arcaich, estaremos. es que agur. Venga, suey, agur, agur. Gather around I'm gonna to bring to you the soul sound Have your partner by the hand Bueno, pues después de esta sección más que interesante de la hora 45 con Arcaids Costa Habitarte, eh, sigamos con un poco con la historia del sello Cobra Records y deciros como pues, de aquellas sesiones que se quedaron ahí pendientes eh, por publicar, por el sello APCO Records y que bueno, al final pues, como cerraron, pues tuvieron que pues el, sello, el siguiente sello que se lanzó, Cobra Records, pues cogió aquellas sesiones y lanzó algunos singles. Como por ejemplo el single I can Quit You Baby de Otis Rush. Esto colocó a Cobra Records inmediatamente en las listas de éxitos y según palabras de Eli Toscano, en tan solo cuatro meses Cobra ha alcanzado un gran prestigio gracias al talento de Otis Rush. Eso es lo que en aquellos años publicó o declaró a la revista al magazine Cashbox mientras el disco se posicionaba entre los 15 primeros de su lista de Riman Blues. Vamos pues con I Can't Quit You Baby de Otis Rush Música oh, you, baby But I got to put you down for a while. Well, you messed up my happy home, babe. Made me mistreat my only child. Baby, my love for you I could never hide Oh, you know I love you, baby My love for you I could never hide Ha, um. Cobra aprovechó el éxito de Rush fichando a un trío de guitarristas del Website, con Magic Sam y Buddy Guy uniéndose a la plantilla. Con el director de artista y repertorio, Willie Dixon, a bordo, cuando Chess pareció no estar interesado en Magic Sam, Dixon lo trajo a Cobra, grabando su primera sesión en 1957 con Dixon. El pianista Little Brother Montgomery y el baterista Billy Stephanie también estaban ahí cuando toscano no le gustó el nombre del guitarrista San Marget entonces se le surgió el de Magic Sam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 Gabón, Gabón, Pues bueno, me lanzo ya con los temas sí, No te hagas daño, eh, Funtotti no, no, no. Siempre con cuidado no Te lanzas, pero a lo seguro Y a buen sitio A buen sitio, al funk ¿Qué bueno, nos traes hoy? Un par de temas, eh Un par, hoy he tenido que sudar para Sudar la, la gota gorda Como lo hacía el bueno James Brown ahí en sus actuaciones <risas> mágicas Algo parecido Bueno, vamos con The Jam Front Together Brothers, que es un tema de, de Love eh al límite de orquesta, que es un tema instrumental de sol orquestral producido y compuesto por Barry White en 1974, que fue publicado por el sello 20th Century Records eh, Records. La pieza forma parte de la banda sonora de la película Together Brothers, una cinta del movimiento Black Spottation que abordaba pro, eh, problemáticas sociales desde una perspectiva comunitaria. Aunque no tuvo un gran impacto comercial en su lanzamiento, con el paso del tiempo la canción se convirtió en un clásico de culto, especialmente valorado por DJs y coleccionistas de vinilos. Sobre la película fue dirigida por William A. Graham y la historia se centra en un grupo de niños afroamericanos de un barrio pobre de Filadelfia, que investigan el asesinato de uno de sus amigos, después de que la policía muestre poco interés en resolver el caso. Ante la inacción de las autoridades, los chicos deben organizarse y buscar justicia por su cuenta lo que convierte la película en un relato de solidaridad, conciencia comunitaria y empoderamiento juvenil. Y ahora con este pequeño resumen de la película, vamos con la canción. con la siguiente y última canción que es Unwind Yourself de Marva Whitney que es un tema Funky Soul pu publicado en el 68, producido por James Brown y editado por King Records. El mensaje de esta canción es una invitación a relajarse, soltarse y dejar atrás el estrés, especialmente en la pista de baile. Marva anima a la gente a moverse sin inhibiciones, a desenrollarse o a liberarse de las tensiones físicas y mentales usando la música como escape. Sobre la vida de Marla Whitney, decir que nació el 31 de mayo del 44 en Kansas City, Missouri. Comenzó cantando gospel en la iglesia, una base musical que marcó profundamente su estilo vocal, potente y emocional. Su carrera dio un giro decisivo cuando James Brown la descubrió en 1967 y la, inco la, y la incorporó a su sello King Records, presentándola como The Female James Brown, que quiere decir la James Brown... Eh, femenina, ¿no? la, la versión femenina de James sí. Brown. Eh, eso. Su música se, se caracterizó por un funk crudo, rítmico y sin adornos, muy alineado con el sonido de la banda de aquel entonces de James Brown. A pesar de su talento, su carrera fue relativamente corta. En el 70, tras casarse con Tommy Tree Whitney, dejó la industria musical y se retiró de los escenarios para dedicarse a su vida personal y a la religión. Durante décadas permaneció alejada del foco público. Vamos entonces con esta última canción. La lista seguía creciendo, por ejemplo, Betty Everett, a la que muchos de vosotros y muchas de vosotras le conoceréis pues eh, con sus clásicos del soul en, la, en Chicago. dos eh, duetos, por ejemplo, también con el gran Jerry Butler. Pero pues viene esta artista, se acababa de mudar a Chicago. Eh, Magic Sam eh, la descubre y se la trae al sello, a Cobran Records. Se suman también más artistas de blues como Shani Lan Slim, Guitar sortie y Shakey Jack, o cantantes, otros cantantes como Harold Burraish o Gloria Irving. También Eli Toscano había construido un pequeño estudio de grabación en el 3.346 de la calle Roosevelt, lo que le permite grabar más y obtener más ganancias al norte, tener que alquilar los estudios de Universal.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 Gabón, profesor, bueno, Gabón y Hurté Berrión, que que no te veíamos desde... El... Desde Navidades. Sí, eso es. Sí, la semana pasada no pude venir por temas intestinales, vamos a decir, y, y aquí estamos ya de nuevo. Pues bueno, a ver qué nos traes hoy, a ver qué, con qué nos sorprendes. Pues bueno, pues hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a dejar de lado por unas semanas el jazz, eh, luego volveremos. Y vamos a escuchar temas que aparecieron en la televisión pública española a finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado. La idea surgió viendo un episodio de, de un programa de televisión llamado Cachitos de Hierro y Cromo, creo que a todos os sonará. Sí, sí, sí. Y el episodio tiene un nombre bastante curioso, Cara al Soul. En eh, los años 60-70 ya sabemos quién mandaba por ahí y creo que tiene algo que ver. Sí. Y bueno, yendo a serio, en este episodio recopilaban temas soul en el que aparecían diversos programas de la época que acabo de mencionar, de los 60-70 del, del siglo pasado. Y recordé cómo en casa había alguien que a Papasol y a mí nos decía que ese tipo de música que escuchábamos no se escuchaba entre nuestros padres y madres y que ellos no escuchaban esas cosas. Y bueno, eh, os quiero demostrar que durante las próximas semanas veremos cómo no era del todo así. Hoy vamos a comenzar con un tema, Tú serás mi baby, que es una versión de Karina, una de las voces más emblemáticas del pop español de los 60 y 70, que tiene su origen, curiosamente, y que me perdone alguien, en un clásico universal, Be My Baby, grabado por un trío llamado The Ronets en 1963. The Ronets era, bueno, era un grupo compuesto por Verónica Ronnie Bennett, su hermana Estelle y su prima Nedra Telly, y marcaron una época con el sonido producido por un tal Phil Spector, el legendario artífice del Muro del Sonido. Be My Baby escaló hasta el número 2 en las listas y se convirtió en un tema clásico del sol donde los haya. Años más tarde, Karina, nacida como María Isabel Yaudés y una de las figuras más importantes del movimiento en España y Latinoamérica, recogió ese espíritu y lo tradujo al español con Tú serás mi baby, integrándolo en su repertorio de éxitos. El tema que vamos a escuchar ahora fue visto y escuchado en el programa Señoras y Señores, una revista musical emitida en televisión española durante solamente dos años, entre 1974 y 1975, con actuaciones musicales, humor y variedades que se emitían los sábados por la noche, dirigido por un tal Valerio Lázaroz y José María Quero y presentado, entre otras, por Fiorella faltoyano o Victoria Vera. Bueno, sin enrollarnos más, vamos pues con Karina, actuando exactamente en el año 1974 con Tú serás mi baby, pero por favor, sin olvidar, por supuesto, a la Ronets. Sin preguntar quién eras, ven no a y serás tú. mando nuestra senda del sello Cobra, vamos a 1958, que se avecinaba una recesión y la prolífica adicción al juego de Toscano obstaculizaba su negocio. Beth no se separó de Toscano y se unió a Chess, lo que obligó al fundador del sello subsidiario Artistic Records como entidad independiente. Obligó a fundarlo, perdón. Eh Dickson incorporó entonces a Buddy Guy, quien publicó sus dos primeros sencillos con el sello Artistic. Las dificultades económicas y las deudas de juego afectaron a Toscano y para agosto de 1959 Artistic cerró. They're about you. El fue encontrado flotando en el lago Michigan, presumiblemente como consecuencia de un accidente náutico. Sin embargo, según una historia publicada, eh, durante años los investigadores del blues recogieron testimonios de diversos artistas del sello Cobra que sostenían que el propietario del disco, de la discográfica, había muerto en un asesinato relacionado con bandas criminales. Toscano padecía una grave adicción al juego y, según se afirma, pidió dinero prestado a la mafia para saldar sus deudas. De acuerdo con esta versión, un enfrentamiento con un cobrador usurero habría desencadenado en su asesinato. Tras su muerte, el promotor discográfico y DJ de la emisora WGS, Richard Stamps, quien había participado activamente en la promoción de los sellos de Toscano, se hizo cargo del estudio y de las oficinas situadas en el 3346 del West Roosevelt Road. Según la biografía de Stant, Given Given Soul Richard, pagaba 300 dólares mensuales de alquiler a unos matones. Dado que la esposa de Toscano no sabía cómo gestionar el negocio tras el fallecimiento de su marido, Stant asumió el control de y fundóse su propio sello discográfico, Paso Récords. I, like I, like I like the water. Love I loves the rain. Like a good man loves his woman like A good girl loves a man I love my Spectre loves his color Like a hound dog loves a rabbit Like a wolf foot loves his hole I love my baby I love quiebra de Cobra y Artistic, Dixon y sus cómplices Otis Rush y Buddy Guy se marcharon a Chess. Aunque la vida de Eli Toscano terminó brutalmente, lo que aportó al blues es inolvidable. Don't move a leg. Now, nah, shake it. Now, nah, stop. Don't move a peg. Now, nah, shake it. look at yonder look at that gal over there that red dress on come over here gal come over here about this banana now when I tell you to shake it baby I want you to shake it now stop don't bippa bop now shake it Hasta aquí llega kales Calesol, gracias como siempre por acompañarnos en este paseo que hacemos estas noches calle a calle, dejando que el sol, el funk, el blues, la música desde Jamaica, esos sonidos con alma marquen el camino. Recordad que nos escucháis En Sin Chile y Guirati En la 100.0 de la FM Una radio libre, una radio con alma La música sigue ahí fuera Latiendo en cada esquina Nos despedimos por hoy Pero ya sabéis que volvemos la semana que viene En estas mismas ondas Recordad, el próximo miércoles A partir de las 8 de la tarde Como siempre, cuidaos mucho Y hasta la próxima Familia de Calés Calés